y Není Radio, la radio que se forma. Noticias Internoticias, poniéndote al tanto de lo que pasa en el mundo católico. Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento ya 27 de enero del 2016 y esto queda para la historia. Comenzamos. El pasado 24 de enero celebramos a San Francisco de Sales, patrono de la prensa católica. El amor es la perfección del espíritu y la caridad es la perfección del amor, decía San Francisco de Sales, conocido como el santo de la amabilidad. Luchó varios años de su vida para dominar su ira y logró la conversión de muchos. La fiesta de este doctor de la iglesia y patrono de la prensa católica es cada 24 de enero. El Papa dice anunciar el Evangelio con la palabra y la vida es la esencia del cristiano. Anunciar el Evangelio es la misión de cada bautizado. Es la afirmación que realizó esta mañana, la mañana del 24 de enero, el Papa Francisco al presidir el rezo del Ángelus, desde la ventana del estudio del Palacio Apostólico del Vaticano. ¿Sabe dónde está enterrado Cervantes? Estas religiosas se lo muestran. En marzo del 2015 un equipo de investigadores descubrieron los restos del famoso escritor español Miguel de Cervantes en la capilla del monasterio de las Trinitarias Descalzas de Madrid, allá en España. Tenemos unas fotos en prensa donde quedaron atrapados por tormenta, Jonás hicieron altar de nieve y celebraron misa. Cientos de personas quedaron atrapados el viernes pasado en la autopista de Pensilvania por la tormenta de nieve Jonás. Muchos de ellos regresaban a sus ciudades tras participar en la marcha por la vida de Washington, D.C. Que por cierto, esa marcha seguramente no lo vio usted en su televisora local. Sacerdote alerta sobre estas 10 trampas mortales del demonio. Satanás es una serpiente, recuérdalo. Es un mentiroso y padre de la mentira. Trabaja en tu vida para tentarte, hacerte caer con el pecado y así alejarte de Dios. Y también en el mundo tratando de engañarte, confundirte. Él quiere que pierdas tu fe y que te alejes de Dios. Este artículo puedes encontrar en asiprensa.com. Mira la gran obra de 500 jóvenes católicos inspirados por el Papa Francisco. En vacaciones, bajo las altas temperaturas y lejos de la comodidad del hogar, 500 jóvenes chilenos respondieron al llamado del Papa Francisco a salir a las periferias territoriales y existenciales a través del proyecto Capilla País. De esta forma, misionaron en 16 localidades para compartir con la comunidad, evangelizar y dejar además un gran regalo, una capilla. El 25 celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. Cada 25 de enero la iglesia católica celebra el día en que San Pablo, entonces llamado Saulo, alcanzó la conversión camino a Damasco, a donde se dirigía para perseguir a los cristianos. El ecumenismo de sangre nos une a los cristianos, recuerda, obispo. Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba y en España, ha enviado su carta semanal en la que habla sobre la importancia de la unidad de los cristianos con motivo de la celebración de la semana de oración que todas las confesiones cristianas realizan simultáneamente. Conocido, conocido sitio web Churpop, ahora en español, el conocido sitio web católico Church pop Com, ha lanzado hoy su nueva eh, versión en español, en la que también promoverá su habitual contenido de listas, encuestas, artículos, videos, entre otros, que buscan acercar cada vez más la Iglesia a los católicos del mundo. El sitio web es churchpop.com. El Papa Francisco viajará a Suecia por los 500 años de la Reforma. La Santa Sede informó que el 31 de octubre el Papa Francisco viajará a Lom, Suecia... ...para participar en una ceremonia ecuménica por los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Conozca el milagro que permitirá canonización del niño cristero de México, la curación de un bebé mexicano para quien humanamente ya no había esperanza de vida, fue el milagro que llevará al Vaticano a declarar santo al niño cristero beato José Luis Sánchez del Río, mártir de la persecución religiosa que sufrió México en la segunda década del siglo XX, que por supuesto en los libros de textos gratuitos de ese país, México no aparece en la historia, no se enseña a los niños la persecución religiosa que sufrió la iglesia católica en ese país. Qué extraño, ¿no? Papa Francisco dice, como San Pablo debemos anunciar la misericordia recibida de Dios. El Papa Francisco presidió este lunes la celebración de las vísperas por la solemnidad de la conversión de San Pablo, donde invitó a seguir trabajando por la unidad de los cristianos. y Se señaló que así como el apóstol que experimentó el perdón de Dios, también nosotros no podemos no anunciar el amor misericordioso que nos ha conquistado y transformado. Carmelitas Descalzas de Córdoba en España recibieron una eh, nueva llamada del Papa Francisco. El vicario episcopal, el Padre David Aguilera, confirmó que las hermanitas, las hermanas Carmelitas Descalzas de Lucena, Córdoba, España, recibieron una nueva llamada del Papa Francisco el pasado 23 de enero. El artículo completo en Asiprensa.com. Nuevamente el Papa eh, nos exhorta a confiar en la unidad de los cristianos a la misericordia de Dios. Durante la celebración de las vísperas, pues por la solemnidad de la conversión de San Pablo, el Papa Francisco se refirió a la semana de oración por la unidad de los cristianos para invitar a los fieles a pedir perdón por el pecado de nuestras divisiones y a confiar en la misericordia de Dios para lograr la ansiada unidad. Hay un video en las imprensas eh, donde se ve claro el poder de la marcha por la vida en el mundo. Los Caballeros de Colón han publicado un video en su sitio web titulado Marcha por la vida en el mundo donde se muestran las multitudinarias manifestaciones realizadas en varios países que muestran la expansión y el poder de la cultura de la vida. Que lastimosamente, estos videos usted nunca, nunca lo verá en su televisora local Nunca lo escucharán en su radio local, puesto que a ellos lo que les interesa es seguir la agenda, la agenda de los promuertes, los que promueven el aborto. Así que no van a pasar estas impresionantes imágenes donde se ven miles de personas marchando por la vida en diferentes países, pero que en ACI Prensa se los mostramos. El Papa Francisco aconseja a seminaristas cómo llegar a ser buenos sacerdotes. El Papa recibió el lunes en la sala Clementina, a los jóvenes del Pontificio Semanario, el Lombardo de Roma, Italia, quienes dio algunos consejos, perdón, seminario, dio algunos consejos para ser buenos sacerdotes y así ser el futuro de la Iglesia, según el corazón de Dios y no las modas del momento. Allí en Guatemala, Papa Francisco crea nueva diócesis dedicado al santo de Asís. La Santa Sede informó que el Papa Francisco ha creado una nueva diócesis en Guatemala bajo el nombre de San Francisco de Asís de, de Jutiapa y ha nombrado como primer obispo al padre Antonio Calderón Cruz. Felicidades. En Paraguay rechaza eh, se rechaza en la ONU eh, presión para despenalizar el aborto el gobierno de Paraguay ratificó su posición de respeto a la vida del no nacido ¿eh? desde el momento de la concepción durante el reciente examen periódico universal realizado por la ONU en Ginebra, Suiza donde un grupo de países intentó intentó presionarlo para que despenalice el aborto, destacó la organización Generación Pro Vida para que vean que la ONU es completamente abortista, pro muerte está presionando a los países para que los países despenalicen El aborto, entre ellos en la agenda, está México, eh, para que en todo el país se despenalice, es decir, que no sea penado que una mujer mate a su bebé en el vientre materno. Paraguay rechazó esa posición que, que estaban que pretendían pues que presionar a, al gobierno para que despenalizara, pues felicidades a, Uruguay, a Paraguay. No se dio ante esa presión. El 26 de enero se conmemora a San Tito y San Timoteo, discípulos de San Pablo Apóstol. Eh, fueron discípulos de San Pablo, presidieron las comunidades cristianas de la isla de Creta y de Éfeso, respectivamente. Asimismo, a ellos fueron dirigidas tres cartas atribuidas a San Pablo, la fiesta de ambos. Ambos se celebra el 26 de enero, el, al siguiente día de la fiesta de la conversión del apóstol de los gentiles, que es San Pablo. Usted puede ver estas hermosas cartas en la Biblia dirigida a Tito y a Timoteo. El Papa invita a hacer obras de misericordia durante cuaresma para mostrar el amor de Dios. El Vaticano presentó la mañana del 26 de enero el mensaje del Papa Francisco para la cuaresma de este año con el título Misericordia quiero y no sacrificios. Confrontar Mateo 9.13, las obras de misericordia en el camino jubilar. El Papa Francisco recibió al presidente de Irán y habla del terrorismo internacional. El Papa recibió la mañana del 26 en audiencia privada en el Vaticano a Hassan Rouhani, presidente de la República Islámica de Irán. La reunión tuvo una duración de 40 minutos durante los cuales hablaron del acuerdo nuclear, el terrorismo internacional y el tráfico de armas. Con estos himnos que se los presentamos en Prensa, las ciudades mexicanas esperan con alegría al Papa Francisco. Las ciudades de Chiapas, Ecatepec, Ciudad Juárez y Michoacán ya han lanzado los videos musicales de los himnos que recibirán al Papa Francisco durante visita a México del 12 al 17 de febrero. ¡Felicidades para México! Pide 90 años de cárcel para musulmán que lanzó al mar a cristianos por rezar, sí, indignante. Por rezar fue lanzado este cristiano al mar. Un fiscal ha pedido 90 años de cárcel para Alain, un inmigrante musulmán acusado de haber lanzado al mar a seis migrantes cristianos por haberse puesto a rezar cuando, eh, debido al viento y olaje, la embarcación que los traía de África corría peligro de naufragar. Un samurái será elevado a los altares, se llama... Takayama Ukon, sí, era un samurái del siglo XVI y gracias a que el Papa Francisco aprobó el 22 de enero el decreto que reconoce su martirio, será declarado beato y se sumará a la lista de católicos japoneses que prefirieron morir antes que renunciar a su fe. Felicidades a Japón. También hay un video en Asiprensa de Eduardo Verástegui que lanza canción sobre la amistad y lo dedica al Papa Francisco, Hermano del Alma es el título de la canción compuesta e interpretada por el actor y productor mexicano Eduardo verástegui la cual ha dedicado a nuestro querido hermano del alma, el Papa Francisco. Con esto finalizamos, Cardenal Cipriani dice, en año de la misericordia pidamos a Dios nos sane de la soledad. El arzobispo de Lima y primado del Perú, el Cardenal Juan Luis Cipriani, invitó a los fieles a pedir a Dios que en este año de la misericordia salga el encuentro de nosotros y nos sane de la soledad, la enfermedad más dura que hoy se extiende. En jóvenes, adultos y ancianos. Por nuestra parte es todo. Gracias por escucharnos. Visitas y Lea los artículos, coméntelos y compártalos en sus redes sociales preferidas. Hasta la próxima. Ingeni Radio. La radio que se forma toda la actualidad católica.